www.ondasonolaradio.com Hoy dedicamos el programa a Mike Paradinas, más conocido por su alias Music, pionero en música electrónica y uno de los artistas más influyentes surgidos en la escena IDM británica de los años 90. Desde su debut coetáneo a otros proyectos como Aphex Twin, con quien ha colaborado en varias ocasiones, Boas of Canada o Tecre. Ha desarrollado un sonido distintivo que combina ritmos complejos, experimentación melódica y una profunda carga emocional. Con una carrera que abarca más de tres décadas, presentará por primera vez en exclusiva un Floatation Show AV junto al creador visual Ide Mora, centrado en su reciente discurso Ambient, un viaje enigmático y mental que se ha visto plasmado en la trilogía de álbumes 1977, 1979 y Manzana, este último dedicado a la vinculación familiar de Mike con la ciudad de Madrid en el sello Balmat. Ide Mora es el artista visual checo afincado en Barcelona con quien Mike Paradinas lleva años colaborando y presentando en directo sus shows audiovisuales. Sus creaciones de vídeos se han proyectado en numerosos festivales de todo el mundo y ha trabajado estrechamente con artistas de la talla de Lorraine James o Red Snapper. Music estará actuando el jueves 5 de febrero a las 8 de la tarde en el Caixa Forum en Madrid. Vamos a escuchar a continuación algunas canciones de estos últimos trabajos compuestos por Music. Martín. Thank you.